Hágase para acá, maestro, que no mordemos. Oh, no. Oiga, eh, bueno, perdón, déjeme contestar acá eh, que nos estaban preguntando que por qué andábamos retrasados en tiempo, pero bueno, ya, ya di la explicación. Que el chico de controles se quedó dormido, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Eh, maestro, eh, el día de hoy me dijeron que en Suecia sí escuchan nuestros programas Que si, por favor, le podía mandar un saludo muy especial a nuestra reportera, la más pequeñita de todos, por wow, favor. Un saludo hasta, no sé si pronuncio. Bargarda. Bargarda. Borgorda. No, sí, en suecia de cómo se lleva. No, si nos escuchamos en todo el mundo mundial. Sí. Y este, ya está haciendo mucho frío, creo que ya están como a 10 bajo cero, no no sé, pero, pero felices, ¿no? Y que nos escuchen está padre, para que en la casita que no tengan frío. Sí, exactamente. Sí. ¿A quién más saludos más? Al señor no Sergio ves? Fong, que no sé dónde han aquí haber ido al pipirín, como decimos nosotros, a comer. Pero aquí estamos echándole, pues, como todos los martes. Y aquí, pues, nomás a, a, a, al señor Pavel Chico. Digo, al, al señor Fong Chico. <risa> <risa> al señor Pavel. ¿Hay otro? Eh, ¿Me quise o no? ¿Por qué se equivoca uno? A Fong a Chiquito, a Pavel. Sí. <risa> al señor Fong Pequeño. Sí. Ok, pues, ¿Un martes más, maestro? Estamos en el preámbulo de un gran evento. Este final. Es, el, el, es el festival que yo más espero durante todo el año. Ya sé que va a haber muchos sentidos, pero es la verdad. Es el, es el, es el, el, el festival, la organización que, que más nos gusta, maestro, ¿sí o no? Sí. Es que son muy organizados. Yo no sé cómo hacen. La neta, hacen eventos que yo siento que ni el gobierno del, del municipal los, los, los organiza de esa el manera. Por eso lo andas, lo andan, por eso nos andan buscando, maestro. Pero honestamente, se les digo, honestamente. Etiquétalos ahí. Conste. Sí. ¿Estamos felices por eso, sí o no? Pues sí, pero qué número de. Bueno, que se presente primero. Sí, primero, pero maestro, antes que nada, hoy tenemos así como invitados de verdad de lujo, ¿eh? Sí. Que. ¿Cuántos años nos hicieron de esperar? para venir <risa> <risa> una, una, una, okay. pero si sí les vamos a, pre a prestarle el micro chuta, maestro para que ellos, ellos se puedan eh, presentar solitos estamos en el programa número 249 y estamos esperando el Echeverría Fest ¡Vámonos! hola buenas tardes mi nombre es Ana y soy parte del equipo de Echeverría Fest importantísimo me eh, <risa> les digo parte importantísima Así es. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Camargo y soy parte del comité Echeverría Fest. Saludos. Mi nombre es Enrique Mercado y soy miembro del comité Echeverría Fest. Ya se puso nervioso. <risa> <risa> ojalá, y no, ojalá y no se contagie. <risa> Mi nombre es Jesús Celicio Vera y también apoyo aquí a estos muchachos con el Echeverría Fest. <risa> Aquí, que que se vea, un... que se vean. Oigan, chicos, la verdad es que es un gustazo. Eh, fíjate, un año los tuvimos que esperar para que volvieran. Ana y yo felices de la vida sí. de que estén con nosotras. Sí. <risa> sí. Pero eh, queremos saberlo todo, chicos. El día de hoy vamos por todos los detalles. Hay mucha gente que ya está esperando. Eh, que le platiquemos los detalles quieren horarios quieren saber qué van a encontrar de comida fíjate, chistosamente nos han escrito personas de la Echeverría que no sabían del festival yo sí, dije yo, creo no viven ahí. Pues, <risa> yo yo dije, eso como no no creo que esto pueda suceder así que queremos todos los detalles pero, ¿les parece si antes nos vamos? ¿podríamos irnos con la primera cancioncita por favor, del día de hoy? ¿cuál canción es la de hoy, Pavel? ¿Con cuál vamos a empezar? ¿Con no voy a llorar? ¿No voy a llorar? De los ok, eh, no sé si los chicos ya nos estén escuchando, pero... Con los humancheros presentes en la Echeverría Fest. Ah, por supuesto. Aquí ponemos pura música que va a estar presente en la Echeverría, de hecho. De hecho, me van a hacer poner una, un grupo que yo nunca había programado. Hasta el chico de controles dijo, yo ¿ah, que, sí? creo que los ya. Yeah. ¡Ah! ¿Ya vamos a empezar? Pero, pero, ¿no? <risa> nunca los fue, Jamás padre. en la vida. Y ellos van así como de cajón en todos <risa> los programas. Ok, entonces vamos a poner la primera rolita del día, agarramos aire, confianza, dejamos el miedo y comenzamos a platicar, ¿sale? Vámonos, chico de controles. Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí y te juro por Dios que Estamos de vuelta maestro, vamos a mandar saludos, nos están pidiendo saludos para Quique de parte de Rosaura. Rosaura es su fan, es su fan. Ya lo no sé, la número uno creo. Le mande un beso, dime. Ahí está la cámara, puedes, aquí. Y le mandamos saluditos a Yaptal, obviamente, porque nos está escuchando también. Y gracias a Amanda, que es una de las personas que quería saber todo sobre el Echeverría Fest. Así que, micros libres. No. Ahí está. Ah, sí que hable. <risa> que hable lo que sí. no habla en los años anteriores, por favor. Yo creo que primero las damas. No. ¿sí? No. La casa, ¿sí? Hoy no aplica, no importa. Ay, Bueno, pues hablando un poco de la Echeverría Fest, somos solamente organizadores, somos vecinos y locatarios de la Colonia Echeverría y sus alrededores, un amigo que también nos acompaña de la Colonia 5 de Mayo, de ahí en más, pues solamente somos nosotros, somos, el, somos siendo el mismo Comité Echeverría Fest desde su primera edición, que ya este año, Primeramente Dios, va a ser la cuarta edición. ¡Ay, qué emoción! Y gracias a Dios, pues poco a poco... Como, no, como empezamos, no fuimos unos expertos, fuimos aprendiendo conforme a la marcha. Y pues pueden observar la cartelera del día de, de que se presentarán jueves y viernes. Y la verdad, es algo bien. Yo te, te voy a robar el micro para decirte algo. Imagínate si en el número 4 están logrando lo que están logrando sin ser expertos. Los quiero ver siendo unos expertos en el número 10 Pues ojalá, primeramente Dios, porque la verdad lo hacemos... ...de corazón, sin esperar nada a cambio. ese es un evento, como te repito, de vecinos y comerciantes... ...sin fines de lucro, para nada. Y pues, por algo se dan las cosas. Mientras se hagan las cosas bien y con amor, pues solo se van dando las cosas. Una de las preguntas que el público nos pidió que, que les hiciéramos es... ...¿cómo es que si son solamente vecinos han logrado hacer tantas cosas?... ¿Cómo es que logran organizarse de una forma tan buena, tan sólida, que logran, por ejemplo, la gente se fija mucho, no? En un escenario profesional, en bandas profesionales, que sería impensable que fueran a, a otras colonias, o, o que sería impensable decir, ay, sí, aquí voy ir al evento de la cuadra y me lo voy a encontrar. O sea, ¿cómo han logrado hacer esto? La gente tiene la duda. Pues ahora sí que conforme a la marcha, como empezamos haciendo las cosas bien, eh ya sea los contactos que uno va teniendo conforme se va relacionando con las amistades, con las agrupaciones, pues ahora sí cada quien designamos un área de la organización del evento, como en este caso Chuy el, el Liceo eh, se encarga de la seguridad, eh Quique de la logística y de los oficios. Yo, en este caso, de los artistas, la organización, mi esposa de los comercios, de las de personas de que van las... a vender. De no, ya, Y de traerlos no, aquí al es... regalo. Como los niños. Yo, yo creo que esa es como la parte fundamental de, del evento que pues, se parece que se respeta lo que uno decide, cada quien, y lo apoyamos. Y pues no precisamente Chuy está solo, en este caso, su familia, Quique, su familia, yo, mi familia... Joel y su novia, Abel y su esposa. Que si nos pegamos poquito más sí. nos estamos escuchando muy bien. Sí, muy bien. Eh, el maestro, tenemos maestro Roberto Arechiga que es, es maestro de la prepa 6 y también es vecino. O sea, somos solamente vecinos, yo creo que es como de ahí partimos, que cada, cada quien tiene su responsabilidad. Y pues obviamente lo, las amistades, los comerciantes que tiene Chuy se van llegando que tiene su panadería con más de 35 años en la columna Echeverría, pues su círculo de alrededor pues se van uniendo, Quique también tiene más de 35 años vendiendo tacos, o sea también lo conoce mucha gente y yo también con mi negocio hoy en la 22 o sea todos, todos nos vamos sumando todos y al final tratamos e, e involucramos a la mayor parte de la colonia de Echeverría y sus alrededores que es como lo principal para que esto se vaya dando el sur suena bueno es que de alguna manera a lo mejor de manera así como muy fortuita no se han dado cuenta pero el Echeverría Fest viene siendo ya como una marca Y yo he notado que ha, ha trascendido tanto porque yo, cuando veo los carteles, pues veo o sea, artistas ya de renombre, ¿no? Y evidentemente no van a ir a cualquier evento. Van ahí porque hay una marca ya. A lo mejor no se dan cuenta ustedes, pero... Y una seriedad. Ya, exactamente. Y eso, eso trasciende, pues. Y si siguen en ese camino, este, el, el festival, yo siento que va a resultar todavía más. Ojalá, pero Dios... Bueno, alguna vez platicamos ya con Ana que ahora vamos por dos días, pero yo sí veo que esto da para más. <risa> un novenario, ¿verdad? Manuel? Es que si lo analizas fríamente, simplemente con el número de bandas que ustedes tienen arriba del escenario, con eso te da para tres, cuatro días Sin tranquilamente. Problema. Ya sé que su cuerpecito se cansa un poquito antes, ¿verdad? Sí. Pero, pero la verdad, viéndolo así, de que se puede, se puede. ¿Quique? <risa> no, tú solito, tú dinos, ¿qué haces tú en el Echeverría? Pues a mí me toca hacerlo de logística, este, junto con Abel, este, hacemos logística, hacemos el plano, el croquis de dónde van a estar los los puestos, este, dónde, cómo se va a entrar, dónde se va a entrar, este, eh, vallas, el, dónde vamos a tener este, la ambulancia, los policías, la seguridad, seguridad privada, Este, el escenario que algo importante para nosotros el escenario también este tenemos que llevar una logística pues muy muy detallada que nos pide eh, ayuntamiento protección, civil, protección civil este pues todas las dependencias que están que, que van relacionadas a un evento este tenemos que darles algo bien detallado al evento para que todo salga bien de maravilla, de maravilla. problemas que has tenido? Mi esposa. Mi esposa. No, sí. Que llega a las cinco de la mañana. De que todo el día se la pasa ¿Qué? en los oficios. Eh, todo, todo el día en la bicicleta, ¿Qué? en los oficios. Sí. No, es que es cierto, o sea, no es sencillo que las dependencias te den este tipo de permisos, porque ellos quisieran llevarse todos los, los créditos, ¿no?, de todos los eventos que hacen, y de repente llega alguien y les muestra un evento que está mejor que el de ellos, ya lo dijo el maestro, y no es tan sencillo, me imagino que te han puesto así como, este, mueva esa coma, aquí póngale dos puntos, y la fecha está equivocada, poco no? Así es, así es, pues... Cada, cada oficio pues este y en cada dependencia me dicen no pues sabes qué? este le falta esto este si no no hay no hay evento necesitas de complementarlo con esto con esto y con eso. ah no está bien pero andamos este atrás de ellos y me traen joda para arriba para abajo ve para allá ve para acá pero sí todo bien les encanta que hagas ejercicio claro <risa> <risa> pero sí. sí sí sí todas las dependencias tienen su Su como su responsabilidad y pues tenemos que llevarlas a, como va, ¿no? Derechito para que todo salga bien en este evento. Pero es que también eso hace que ustedes los presionan a ellos, también por eso no les gusta tanto, porque a final de cuentas dan un permiso y ellos tienen un servicio que brindar. Claro sí. Entonces, pues así como, ay, pues fírmale, ¿no? Ya, ya ¿qué hacemos? <risa> sí, sí, sí. ¿A poco no? Sí. A ver, Chuy. Ahí. <risa> ahorita vengo <risa> <risa> voy al baño <risa> platícanos, está este descompuesto okay. <risa> platícanos eh, cuál es tu función allá en el Echeverría por favor ay Dios mío pues ahora sí que apoyar a estos muchachos con todas las ideas que tienen eh, <risa> por ahí nos toca les ocurre cada cosa esta... <risa> bueno se les da ¿no? la verdad tienen mucho apoyo por parte de los artistas siempre se han llevado pues yo pienso que un buen sabor de boca en las atenciones que tienen, piensan en darle las comodidades, ¿no? A todos para que hagan pues su show, ¿no? Sí. Y la verdad pues la gente ha respondido muy bien y, y pues se mira cada vez más, más personas que están este apoyando y están de acuerdo en lo que se está realizando gracias a aquí a estos muchachones que, que le ponen todo el empeño, sí, cierto, el Quique se la pasa en la bici, para arriba, para abajo, y ahora voy para acá, y ahora voy para allá, protección civil, bomberos, y la verdad, mi respeto, mis respetos para ellos, porque no dejan de hacer sus funciones, y aparte hacen, su trabajo, hacen normal, su trabajo sí. normal, y aparte su extra. Ay, sí. no, qué bárbaros, yo no sé cómo hacen de verdad tanta cosa, A ver, nos están escribiendo algo que dice, el Echeverría Fest se vuelve una muestra del resultado que tiene la unión y el vínculo del bien común, una forma de organización social llena de amor. Es la materialización de las buenas acciones entre gente buena. ¡Qué bonito! ¿Quién sí. escribió eso? Dice, es cultura, es fiesta, es costumbre. Exactamente, yo diría, que yo cambiaría la palabra costumbre por la palabra tradición. Yo creo que a sus cortos cuatro años de festival ya es una tradición. Sí, uh -huh. Así que yo creo que van muy bien. Muchas pues, gracias, joven. Pues pudiera ser a lo mejor un, una, una, colonia mágica, ¿no? Sí. Si hay pueblos mágicos, pudiera ser una colonia sí. mágica, ¿no? Con sí, sí. tantas virtudes, la verdad. Yo he tratado sí. de investigar, yo, yo siento y honestamente, yo pienso que en México no hay algo así. O sea, me refiero a una actividad, un festival de música, gastronomía pero organizado por, por la sociedad civil no creo que haya yo pienso que a veces como incluso se puede replicar ¿eh? ojalá que alguien lo replicara en otro lugar de otro hecho estado. pues sí se conjugan varios géneros musicales pues Desde va a haber desde baile folclórico, tradición cultural va a haber show de payasos y magia para los niños eh, Williash, shows, payasitos, mago Alex, saludos, mago O sea, es en general, también va a haber rock, mariachi, norteño, cumbia, ska es y música de, banda. Es, de banda. banda. es algo, es algo, es algo muy Yo versátil. muy no te sobre eso. El, el, el, este año creo que vamos a tener falta, pero... ¡Ay, no es cierto! No, no. <risa> ya, al al cabo, yo, yo, yo ya fui a Plaza del Sol y ya los vi. Ah, sí, sí, sí. No nada más a Plaza del Sol. No, pero ahí nos encontramos, <risa> coincidimos, y dije, sí, no. Sí, ya aquí sé. Van a andar Mercedes y el profe, a ver. Obvio. Yo no me veo, pero ¿qué tal? Eh? <risa> yo me pierdo en todos lados. Fuimos, déjenles digo rápido, fuimos el, allí, el domingo. Fuimos con el Gran Silencio. Ajá, a ver, al Gran Silencio, al Music Tattoo Fest. Y Y yo decía... Es que en los conciertos debería de haber lugar para chaparritos y para altos. O sea, todos los altos se van hasta el frente y no dejan ver nada. Uno que mide unos 1.59 es imposible que veas todo, todo bonito. Pues así sí, que... debería de haber VIP 1.50, VIP 1.60, <risa> VIP 1.70. Yo apoyo eso, la verdad es que sí. Pero yo sé que ahí en el Echeverría yo veo de primera mano, sé que tengo el mejor lugar, así que ni peleo. <risa> Ni peleo. A ver, señorita, la única dama del equipo. ¿Y a usted qué le toca? En este momento, porque su esposa, Ah, bueno, el de la entrevista, estamos hablando, no me echen enemigos aquí. Oigan, pues Oiga, a mí el... a mí lo que me toca es organizar todo lo del comercio, este, pues ver todos los detalles que, que falta para avisarles, porque ya ves que son hombres y todo se les va. Ah. A ver, a veces, a veces. Pues sí, es algo pues, ahorita me está apoyando mi hijo Diego, porque si sí es pesadito. Estar... ¿Diego es el de redes sociales? Mm. No, él es Francisco, el más grande. Ah, Diego pues, es el güerito, yo tengo, yo tengo así como eh, problema con el con de redes el... sociales. Sí, pues eso es más que nada es lo, que, lo que andamos haciendo aquí ¿Y qué tal los comerciantes? ¿Cuántos vamos a tener este año? Pues este año andamos entre 38 40 comercios, más o menos ¿Comida? Comida Comida no mayor, mayormente hay, comida hay tanto ta taquitos pozoles, pizzas, este, pizzas tortas ahogadas, ta tacos de barbacoa yo no quiero pecar maestro <risa> no, no hemos encontrado a unos veganos que vayan ah, de... no, no hemos encontrado ¿por qué no nos habían preguntado? pues bueno creo que todavía estamos eh. a ¿Sí? tiempo sí, claro, no, ¿quién se de apunta? Decisivo, <risa> bien, bien. sí pues así artesanías, Yo me acuerdo ropa, que juguetes, hemos tenido joyería. Este Es de ahí, por uh -huh. cierto. Hemos tenido joyería, ropa. Ropa. Efectivamente, mucha comida. Unos biónicos deliciosos. Eh, postres. Postres, más, también crepas. Sí, también muy ricas. Sí, todo eso. Ay, Otra no. vez. Pero bueno, felicidades. <risa> ¿Y qué tal vamos? ¿Ya está eso? ¿Toda esa parte ya está organizada? Sí, ya. ¿Sí? Sí, ya. ¿Ya están todos listos? Sí, con... Un piecito sí, ya. Su... sí, ya, solamente esperar el día. Ah, perfecto. Oye, maestro, ahí yo quiero agregar una cosa porque a nosotros siempre nos llama la atención, bueno, nosotros vemos el panorama de forma distinta, pero quiero que nos platiques qué tan organizada está toda esta parte de, del comercio. ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tanta gente había en las ocasiones anteriores que hemos ido? Quiero que nos platiques eso para que la gente que nos está escuchando sepa qué es lo que se va a encontrar ahí, por favor. Mira, al principio de cuentas a mí me gusta la organización porque hacen corredores para que tú puedas ir viendo todos los stands de manera cómoda es un hecho que también a mí me sorprende ver este, tanta gente, parece como la romería de Zapopan ahí en las, horas, o sea, en las horas pico de los grupos, sí la verdad pero también es un evento que tiene que ver con que los comerciantes o sea ahí se, se publicitan y para eso es, no tiene que hacer un, tenemos que cerrar el círculo entre cultura, entretenimiento y comercio, porque es, es fundamental, ustedes, pues todos ustedes son comerciantes ¿no? y tienen esa, esa, esa visión De, de, pues, ...de promoverse ahí, ¿no? Y a mí también me da mucho la atención... ...o sea, como lo que yo le llamo como la curaduría... ...ahorita que estabas hablando de los grupos... ...toda esa gama de, de géneros... ...¿quién se encarga de eso? Porque eso no es fácil... ...o sea, a ver, ¿cómo voy a meter...? ...o sea, hay niños... ...tengo que meter payasos... ...a lo mejor tengo que meter luchadores... ...y luego tengo que meter a los de la banda... ...y luego a los del sky y el rock... ...o sea, ¿cómo se da eso...? ¿Han ido aprendiendo de manera espontánea o, o cómo? ¿Y cómo nos convence, maestro? Pues sí, hemos, sí, hemos ido aprendiendo, aprendiendo conforme a la marcha, la verdad, maestro. Porque en el primer Echeverria Fest, la verdad, nos tocó ir a tocar puertas. Plantearles la idea de cómo estaba, cómo iba a ser la organización. Y pues sí dudaban, ¿no? Pues obviamente pues no sabían ningún evento de se había realizado Cheverría Fez okay. y tenían sus dudas, no pues y es comprensible, pues no no creían en, en que cómo está la organización y todo. Pues yo pues con los artistas especial fui a tocar puertas, la verdad, a todos. Y afortunadamente pues como como nos conocen, como principalmente por las personas, pues también nos dieron el voto de confianza. Al, y, perdone algún agradecimiento que quieras dar de ahí de parte de los que estuvieron en, en la primera que ahora a lo mejor no van a poder estar no por sus fechas y compromisos pero que fueron los primeros que creyeron en ti Sí, ver, de verdad realidad. como quien repite ya sí. los 4 años en esta vez la banda Palma Blanca de ahí de la Echeverría también esta vez la banda TNT no pudo estar, también es de la Echeverría de años y, y igual se le hizo la invitación pero por problemas logísticos de sus fechas, no pudo acomodarse, pues. Y son varias agrupaciones que también como ya son como tienen sus años, también les hemos dado la oportunidad a los que van empezando, ya sea de grupo norteños bandas también sonoras, de todo un poco, se le va dando un poquito variedad. Y pues así, conforme la marcha fuimos aprendiendo y ya para el Fest ya fueron las mismas agrupaciones que hicieron repetir y también pues se quisieron integrar más, más agrupaciones, y pues la verdad ahí ya se me facilitó. Sí, ya estaban convencidas, Ya estaban convencidos, ¿no? exacto, para ya, pues no tuvimos que hacer como convocatoria, porque en el transcurso del año te van llegando mensajes, y pues ahí los vas apuntando. Oye, se termina la Echeverría el día siguiente, sí. anótame. Sí. Ay, casi, no, casi. Por favor. Casi, casi, eh. O sea, en el mismo evento. Así. en el, o sea, evento. Ah, sí. en el, el mismo eh, evento? apúntame, eh. Apúntame para el otro. Y ahora movimos la fecha, ahora sí se, se movió un poquito, quizá también por eso algunos ya no pudieron estar, mm -hmm. ¿no? Y sí, y como te digo, como te vas relacionando con los amistades, los artistas, pues ya, te, entre ellos, para empezar, se van recomendando entre ellos el evento. Los mismos artistas, eh, se pone padre en Echeverría FES y ya es cuando mandan, oye, levantan la mano, se puede decir. Oye, y eso también. qué bonito, sí. o sea, que, que entre mismas, mismos artistas les digan, ¿sabes qué? Anota, te vale la pena. No, creo que yo sí me escucho. Sí. Eh, sí. Creo. <risa> de repente me han dicho que no grites tanto, yo no estoy gritando. Eh, pero de verdad, eso qué bonito, que, sí. que entre ellos mismos se vayan recomendando Eso quiere decir que, volviendo a la plática pasada, el, la organización que tienen ustedes hacia ellos Exacto. es muy buena. Los eh, tratan como reyes, la verdad. Ya he visto, les dan de comer. Ah, no, pues un agradecimiento porque, la verdad. Y eso, pues, eso mismo te va abriendo las puertas, porque como te repito, ellos mismos se van recomendando y ya uno, si ellos no, un ejemplo, ya ahora sí, pues, siendo sinceros, siendo agrupaciones ya de mayor renombre, mayor tradición, Uno va y les hace la invitación y ya se fijan cómo les platicamos cómo han estado los otros eventos, quién se ha presentado, pues ahora sí que ya no nos ponen como tantos peros. O sea, como en este caso la banda Astilleros, la incontenable banda Astilleros viene, repite la, fíjate, repite la banda Caña Verde, o sea, sí. señal, de, señal de que pues, son algo eventos bien. Repite a la sonora dinamita también. Sí, o sea, que estuvieron el año por pasado, eso eh para que veas. Tremendas. <risa> a ver, Chuy. A ver, no, a ver, no, no, no, no, no, no. A ver, queremos tus no, no, no, comentarios. No, ¿no? los micrófonos. No. <risa> ¿Por qué tremenda, Chuy? A ver. A ver, platícanos. No, las canciones, dices? ¿no? Las canciones, el ambiente que armaron. Todos los dos estuvo muy bien, ¿no? Oye, ¿verdad? Oye, nada te voy a decir. ¿Ves por qué yo busco? No salí la... la capa. Sí, por ahí me hicieron el favor de regalarme una foto con ellos y me dice, pues vente, ¿no? ponte, pero yo quería, pues nada más con el vocalista, ¿no? y me dice, no, no, no, pues las de decanes claro. y todo, y yo ay, no me abracen <risa> puede ser separado es que son del COVID sí. no puede regresar y guardar su distancia, ¿verdad? <risa> ay caramba no, la verdad por cierto, se que... ya durmió en la calle <risa> ah. es general cultura general <risa> Yo sí estuve viendo hace unos días las fotos del año pasado. ¡Ay, sí vuelves a sentir esa emoción! ¡Ay, qué padre! O sea, ya vamos a estar ahí otra vez, arriba del escenario, viéndolos cómo suben, caminando por los pasillos a ver qué se encuentra uno de comer, ¿no, maestro? Y, y sí es emocionante. La verdad es que sí son de esos eventos que uno espera. Sí hay otros eventos, estamos claros de que sí, sí hay... Eh, Cada quien organiza su forma, pero de la manera en que ustedes han crecido y lo han podido hacer, sí se demuestra. Número uno, que realmente en la colonia Echeverría, como decían aquí, hay muy buena gente o hay gente muy buena. Hay gente que apuesta porque no solamente sean noticias malas. O sea, desgraciadamente siempre hay noticias malas, desde algo pequeñito como un choque hasta algo muy grande. Hasta Nandares, hay noticias ah, malas. no. no, no. O sea, pero, ¿a qué voy? Porque luego dicen que del lado sur de la ciudad de la Todo está feito y todo pasa Yo siempre respondo Oye, yo me acuerdo que en andar es matan Entonces, o sea, aquí Para nosotros creo que es un muy buen ejemplo, ¿no, maestro? El, el saber que todo se está organizando de la mejor forma Y a mí, este, hace poco me a, Bueno, nos tocó ver un video de que va a estar también Mariano Barba, ¿no? ¡Sí! O es, no. o es no. lo... eso por ahí, eso. Ah. Yo en un video, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? video. sí, sorpresa Ay, córtale, ahí, sí. córtale ahí, córtale ahí. No, no. Oigan, pero es, que, pero es que no sé Ajá, no sé si ustedes saben Que Mariano Barbo es mi primo Es mi primo ¿Sí? Por eso cuando él me dijo, le, ay, claro que no, le digo, hija, y yo lo buscaba y lo buscaba y le dije, yo no he visto nada, le digo, a mí se me hace que soñaste, y hoy en la mañana que estábamos con la publicidad, ya le grité, ¿qué crees? Ya vi el video, sí va a estar, ya te había dicho, yo perdón. Oigan, pues vamos con un comentario. Sí. Sí. Vamos a ir con, con otro comentario Una pregunta al público Que quieren que les hagamos Y en lo que piensan la respuesta Porque es para los cuatro Va. Vamos a escuchar una cancioncita más Por favor, de un grupo que nunca programamos En esta estación de radio <risa> No sé si los ubiquen <risa> Si los han visto alguna vez Pero bueno, la gente dice por ahí Que yo soy su fan número uno La verdad es que no lo sé, pero vamos a escucharlos con una canción que nunca hemos escuchado en este programa que yo no entiendo por qué no la tocan en un festival como el Echeverría, los vamos a convencer y yo sé que les va a gustar. Vamos a escuchar, la pregunta claro. es, ¿qué se dirían a sí mismos si pudieran viajar al pasado sabiendo el impacto social que ha tenido el festival? ¿Qué, se, qué le dirían a ese yo antes del primer Echeverría? ¿Sí? Piénsenlo y regresamos. Preguntas listo. Todos atentos, se graba. Y esta canción es para todas esas personas que sueñan con un amor correspondido.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Maestro, viene la emoción. Yo quiero las respuestas y ahora sí vamos a comenzar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Vamos a empezar por las chicas, ¿les parece? No, tú primero... Es la única chica, así que puedes elegir. Ba Nos va a copiar. Ah, <risa> no es cierto. Pues lo mismo que editor. Eh, por tres, por eh. cuatro. ¿Cuál era la pregunta? Diría mi amigo, que liceo. Dice que no la oyó bien. O sea, qué bárbaros. <risa> ¿Qué te dirías? O sea, si tú no supieras el impacto que va a tener el Echeverría. o oh, bueno, sí, bien lo bueno, mismo. Yo creo eso, yo sí creo que todavía no saben exactamente lo que está pasando Pero, ¿qué te dirías antes de organizar el primer Chelerrián? Pues, no sé que... No lo organizes ¿no? <risa> Ya no te metas ¿eh? <risa> No, pues, a lo que vamos hasta hoy, pues, yo me diría que muchas felicidades ¡Ay, qué bonito! No más bonito comentario, que se merece un aplauso chicos, sí, la verdad es que sí, ¿sabes por qué? porque siempre reconocemos o, bueno, no reconocemos, siempre nos acordamos y nos reclamamos todo lo malo, pero es muy difícil que como persona durante el día haces cosas buenas y al final del día digas hoy la rompiste, normalmente no lo hacemos, pero lo malo lo traes aquí metido todo el tiempo y si hubiera y si hubiera, así que felicidades por dos, Sigue, ¿sí? Pues sería, este, pues sí, darnos este, las gracias este, Dar gracias a, a Dios por todo, por todo lo, lo hecho y, y, y por hacer, más que nada también por hacer ese Es un impacto que, que no hemos visto La verdad no hemos visto hasta dónde podemos hacer Pero poco a poco vamos viendo las cosas Y decimos, ay, mejor no te metas Porque no sabes cómo Pero con todo y miedo estamos... Claro que sí, con todo el miedo Y con todo el sufrimiento y... Las de todas las vueltas. Todas y, vueltas. Y, y, oh. y todo lo todas que nos dicen. Eh, pero pues sí, este sería pues un agradecimiento a todos a pues a uno mismo, más que nada. Excelente. ¿Le repito la pregunta? ¿no? ¿Me puede repetir la pregunta? <risa> <risa> Eso, sí. Vamos, Chuy, fue eh, pues ¿no? mire, como dijeron, voy a copiar, ¿no? Yo también me felicitaría y hubiera buscado la manera de haber hecho algo en conjunto desde antes para el beneficio de la colonia porque la verdad hemos hecho cosas muy buenas, reforestar la callejoneada o sea han unido muchísima gente estos tipos, estos muchachones la, de la... la verdad que me da un gusto y yo hubiera querido conocerlos antes para haber organizado muchas cosas mejores que todavía podemos, que todo a su tiempo ¿verdad? Sí, claro. pero la verdad yo si sí hubiera, me hubiera gustado conocerlos a todos ustedes antes ay qué bonito, ¿Sí? ay maestro ¿vamos? No, no es cierto A ver, la única dama esta, esta opinión es muy importante Chicos, la única dama presente Vamos a ver ¿qué te Pues yo para, pues, pues, sí, También me felicitaría A mí misma por todo lo que he logrado Hasta ahorita Dije, pues sí Me aviento, pero si me preguntas ahorita, ¿para qué me metí? <risa> yo sé, yo sé. Sí, es algo muy, pues, pues es un desafío muy grande. Sí. Y, pues, dices, lo vas a lograr, lo vas a lograr y, sí, aquí estoy. Lográndolo y, pues, me siento muy feliz por mí misma. Y más por lo que le estoy enseñando a mis hijos. Más por eso, ah, es porque, eso. pues créeme lo que el, el hecho de que ellos nos digan, no manches, nos sentimos orgullosos por todo lo que hacemos o lo que está pasando, se sí. siente muy bonito. Porque lo hacen en familia. Sí, sí, tanto Francisco, Diego, Camila, o sea, ah, sí. sí, es muy, pues muy bonito que le vayas enseñando esos valores a tus hijos, ¿eh? Y, apoyar. Que, y que sabes que es muy probable que esto siga trascendiendo, o sea, sí. quizá no va a quedar solamente en ustedes, sino sí, no. ah, en ajá. sus hijos, en todos va a llegar quizá otra idea mm. que se quiera sumar, va a llegar más gente que lo quiera hacer por parte de la familia, porque al final de cuentas la Echeverría, ustedes ya son una familia, mm. aunque no sean una familia sanguínea, pero ya son una familia sí. de ideas, de emociones, de todo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pues ahora sí que nos apreciamos del equipo y para lo que nos podamos apoyar uno al otro, la verdad. Claro. Oye, ¿y qué les dirías a ellos tres antes de la Echeverría, del primero? <risa> ¿Antes del primero? No, Ajá. fíjate, siempre confiamos como que agarrar parte de pues, personas que dices tú, pues tiene capacidad para esto, o sea, que ayude. Le veo futuro. Eh, le veo futuro, le veo futuro. Porque pues tú sabes que disciplina, disciplina y empeño es lo primero que sí se, sí, se necesita. necesita, y pues sí, fíjate que gracias a Dios, tenemos como que el equipo conformado de, pues, de diferentes capacidades que cada quien agarra y las agarra en serio, y somos los mismos, y somos los mismos sí. desde que empezamos hasta ahorita, los mismos, eso está o sea, genial, unidos, sí, es que es como todo, o sea, tenemos diferentes ideas, pero pues siempre se respeta la que más convenga, claro. Y, así y no es tan fácil, no es tan fácil. Ah, esa no es mi idea Ajá. sí, pero pues así tenemos que hacerle porque si no, no avanzamos pues sí, oigan pues ahora sí que si por favor comenzamos a hablar de artistas que si por favor otra vez nos dicen o más bien que si ya nos dicen a partir de qué hora alguien pregunta que si se cobra el boleto que cómo hacen para entrar así que por favor Les voy a decir de los artistas, ya mis compañeros siguen además. De la cobrada. ¿eh? Eh, no, la entrada es libre, se hace en la calle, en la calle 22 y no se cobra nada. Pero la... sí si, si hemos tocado el tema, ¿no? O sea, nos gustaría que la gente lo supiera, no sé, voy a tomar la palabra por parte de ellos que han sido cosas que se han comentado, ¿no? O sea, qué bueno que la mayoría o todos los artistas apoyen den su tiempo, porque de ahí se van a otro oh, show y andan su logística, la traen, pero sí estaría chido, ¿no? Como que alguien, mira, pues yo sé que no cobran, pero traje un juguete para Reyes Magos y regálenselo a quien ustedes quieran, hemos sí si pensado esa, esa labor y mm. la verdad, pues. En el mes de enero hacemos un desfile, Día de Reyes, igual todos nosotros y pues ahora sí que junto con nosotros y los demás comerciantes, pues nos cooperamos y regalamos juguet juguetes ahí en la Colina de cheverría y 5 de Mayo alrededor y sí en algún momento se ha pensado como que sea la entrada un juguete pero por lo mismo o sea nosotros ya lo hemos hecho no precisamente vamos a cobrar un juguete para hacer un desfile no nosotros ya tenemos años haciendo el desfile sí. y podríamos ah, como, como complementarlo pues claro dos. y la gente se puede sen sentir mucho más parte uh -huh. de pero... esos eventos es ¿sí? decir ah mira así conmigo sí, ¿dónde? <tú> ¡Oh, pues, decídase, joven! ¡Eh, pues, ya le quedó la barra! Ya, ¿no? ¡Pues ya no lo quiero! Eh. Ya, ya. ya no sé ni qué estaba diciendo. ¡Vamos con los artistas, por favor! Los artistas son desde todos los géneros. Eh, es banda Tekepetzpan, Sonora Sabor Candela, Show de Payasos, Los Payajits, eh, Candela Norteña, eh, Goyito Funes y su mariachi, Saba Reyes, William y ¿Cómo se llama este? Alandelin. Uh, Los Fumancheros La Sonora Dinamita Banda Palma Blanca Los Cover Band Baile Folclórico Ojos Tapatíos El Mago Alex Black Banda La Antigua La Mejor Banda Estrellas Los Tropical Yeah ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde me quedé? Los Tropical Yeah. Ya porque se vuela. Banda Fresnillos, Banda Cañaverde y la incontenible uh. banda astilleros. Mucha banda. Te faltó mencionar al artista ahí Chuis de la Sierra también. Chuis de la Sierra, pero esa es sorpresa también. sorpresa también, me todavía. ¡Qué sorpresa! Tío? ¿Te parece esto? Uno, eh. Ahí faltó por mencionar uno. ¿Para qué lo publican en redes? El maestro murió de emoción. <risa> ok, ¿a qué hora comienza la música? ¿A qué hora termina? Más o menos. Pues este. Comenzamos el jueves 4 a las. El, a las 12 se, se comienzan a poner todos los los este, los puestos los comerciantes uh -huh. y este ya para ingreso del, del este del escenario es a las a las 4 de la tarde ya comienza a llegar la gente para que se vaya acomodando al, al, hacia el escenario ¿Cuánto tiempo toca cada agrupación? De 35 a 40 minutos cada cada uno. M sí, más o menos. Tomen, tomen su tiempo, ¿eh? porque el, el sábado nos tocó en un evento que ya como dos horas después de que había tocado una banda, llegaron fans a preguntar y yo, ¿cómo? ¿Pero por qué no están pendientes los horarios? Que desde las para que no nada, yo diría, la verdad es que también ya lo hemos hablado, es justo que escuchemos a todos, no solamente que lleguemos a la banda que queremos escuchar o que somos sus fans de años, a todos, porque todos hacen el mejor esfuerzo por lograr el lugar entonces pues es la forma de agradecerle ¿no? Sí, sería de, de, de las 5 de la tarde donde comienzan ya ya los artistas y terminaríamos hasta las 11 de la noche uh. <risa> No, son, ah, no, no son, son, son buenos <risa> no, Oye, es... es que siempre pasa aquí que está uno súper emocionado y luego se escucha lo típico de es la última ya Ay. nos vamos entonces ¿cómo? si estamos aquí tan felices Sí, ¿verdad? Ajá. Pues de hecho, este, sería nomás la última. <risa> otra. otra. <risa> no, está bien, está bien. Entonces, de 5 de la tarde a 12 de la noche. 11 11, perdón, de la noche. Once de la noche. Es la música. La música. Fíjate nada cuántas bandas, no manches. O sea, 35, 40 minutos. ¿Cuántas bandas ya de del de alma de la echeverría? Como a quien vamos a poder encontrar. ¿Sale? Sí. Pero primero, y por primera vez en en estos programas de radio, vamos a escuchar a la, a la caña verde, maestro. Ay, amor, Pero porque yo sé que esa versión le va a gustar. A mí me sorprendieron el año pasado con esa versión. Yo no sabía que ellos la cantaban. Ya me, me tocó, así que le va a gustar, maestro. ¿Sale? Por favor, chico de controles. pesi junstatei kanaliseatei hey. te di de una cita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 Esperemos que, que Tropical nos complazca ese día con la cita en versión cumbia. Y ya vemos, no vamos a decir cuál es mejor, sino vemos la diferencia entre una y otra, ¿sale? Comerciantes, que son emblemáticos de Lecheverría y forman parte de, por favor. Pues, este, Autolado Pulido es uno de nuestros patrocinadores también. Okay. Marisco Mariscos el Primo, Cubetazo Cachorros… Ah. Este, <risa> Jordi Frenos eh, Amor Propio una marca de tequila taquitos de barbacoa Hernández que están bien deliciosos Vamos, maestro. Tortas Ahogadas Yair Dulcería La Tapatía que no puede faltar gracias por apoyarnos siempre Virriería Bir La 22 Tacos Beni, eh, Serigrafía y Sublimación Nets Pizza Sushi, Café y Frappe París. Nah. No, no está, no está. Pues, Noticias Echeverría, Obvio. que no puede faltar. Echeverría pues, Fest. Claro. Recicladora de Patria, que también nos apoya siempre. Barrotes Camargo. Viajes y Excursiones Ramírez. Taquerías, taquería El Morral, unos tacos también muy ricos. Eh, Hawker, ¿que nos viste? Ay. Vinos y licores de la casa. Eh, muebles Adana, Michela Chofis okay. Asadas Beto Al Pastor Jaliciense Cremería Richard todos son de ahí de la Colonia Echeverría pat, este, Frutería La Avenida Florería El Señor de las Flores Tostadas Reina Prisas la Pintura La 22 uh -huh. eh, Pati Tacos de Barbacoa Eh, carnitas, eh, Carnitas y Tortas Alfredo, este Patria 17, Carnicería Rodríguez, Tacos Lomelí, bien ricos, bien ricos. Este nos no voy a probar. Menudería Doña Tere, Papelería Lena, Carnitas y Tortas agada Los Güeros, Panadería Liceos y Ea. Cabañas Sierra Nevada. Súper recomendados. Sí. Cabañas Iguales. Ah, suena. Eh, ah, no, ah, mira, ahí está, ahí está. Siempre disponibles. Sí, pues gracias a todos. No es cierto, no ah, siempre, sí. tienen muchísima gente. <risa> gracias a eso, pues, todos los comercios y patrocinadores, pues también son parte de. ¿Qué de se necesitaría evento? para ser patrocinador del evento? Por si algún interesado nos está escuchando. Pues. Cámara <risa> <risa> <risa> A ver, y, vamos a porque... ¿Y pues, pues eso es que a, ahí todos los, los patrocinadores este, nos apoyan con una aportación este, para salir pues el evento porque siempre tenemos este, bastantes gastos y escenario no no pues bastantes gastos y a, a, a raíz de eso este, pues ellos se unen a nosotros y nos ayudan con una, una aportación y, y pues sí especie lo que sea Este tenemos como Tortas del Güero que nos ayuda este con, con especie y pues manda para manda las tortas, manda ah, las para, los tortas artistas, para los artistas, Pizza Sushi, pizza sushi este, pues todos este gracias a Dios este, nos, nos, nos apoyan ahí. Gracias. Más que nada ahí estamos todos este en conjunto. <risa> A la orden. El señor de la panadería. El señor de la harina, por favor. Ah, harina. Redes sociales, ¿dónde encontramos, dónde vemos la cartelera, dónde encontramos todo eso? Pues, ¿de la panadería? ¿De la panadería y de la Echeverría? Uh, bueno, pues ahí de la Echeverría, eh, acá mi amigo Camargo es el el efectivo en ese Echeverría Fest, ahí aparece, pues, eh, todos. Eso quiere decir que no te sigue. No, <risa> sí. Si no lo siguieran, no hubiera aquí, mira. ¿Dónde me traen? Te lo juro que andaba en otro pendiente y Kike me llamó, me llamó Panchín, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Te ¿Qué te, te pasa? Sí, no, vámonos, vámonos. Ahí les caigo, no, no, ¿cuál? Vámonos. Ay, no creen en ti, no creen en ti. Okay. No, ok. Sí. Redes sociales entonces del evento Echeverría Fest. Echeverría Fest. Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, Noticias Echeverría, que yo a veces veo más cosas en Noticias Echeverría, me entero de todo. Igualito, ¿sí? Las tres. Eh, ¿De la panadería? Panadería Liceos, estamos como Panadería Liceos para sus órdenes. Ok. Ahí estamos. Pues un panecito, ¿verdad? Pero pues. Sí. Pero pues. Rapid. <risa> <risa> <risa> no está en nuestras órdenes. No, ¿verdad? no, yo creo, yo creo que ahí anda fallando un poco, <risa> pero <bueno>. el corte. <risa> no, ¿sabes qué voy a hacer? El jueves llegando voy a decir, yo ando buscando un pan. <risa> Quique, redes sociales. Taco Lomeli pegadito el micrófono que tal si no nos oímos. Sí, sí. eh Taco Lomelí oh, sí. este estamos en Facebook <risa> también y este también tenemos una, una papelería papelería Elena también redes sociales Entonces ahí Navarrotes Camargo también y Cheverría Fest Café Ferís y sí. Navarrotes Camargo también La vida. Maestro, diga sus redes sociales para no quedarnos <risa> atrás. Chicos, ya por último, invítenos a todos de la mejor manera, convénzanos que tenemos que estar, que debemos ir, que debemos hacer este festival parte de nuestras vidas, que debemos esperarlo cada año y que tenemos que ser parte de. Convénzanos, por favor. ¡Ay, Así que chuy. Los esperamos este jueves 4 y viernes 5 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Este en dónde? Pues en la Echeverría. Pero en danos este, el, el, el domicilio exacto. Ahí en la calle 22 en la calle 22, Estamos todavía es ahí. En, fácil de ver. En, en la calle 22 Este, pues los invitamos a todos. Este, vamos a tener este varios comercios este, para que vayan a digustar este buen sabor que tenemos ahí. Y pues también que vayan a ver los grupos Tenemos una buena cartelera Entre bandas, este No sé, cumbias, norteños También este, mariachi pr Por Eso primera vez, bueno. esta vez este, Vamos a tener este, un mariachi El y ballet el ba no, no, no, no. Ballet, este, Pues ahí los esperamos 4 y 5 de diciembre A partir de las 4 de la tarde Hasta las 11 de la noche Uy, no es cierto, está bien <risa> del encendido del árbol? que dicen las malas lenguas que ustedes tienen que ver con eso? Pues sí, la última vez Chuy lo prendió <risa> reconectó y ya lo prendió ¿eh? dejó sin luz pues, al resto <risa> de Guadalajara pero no, a ver, díganos esa parte pues hacemos la convocatoria ahí en el Cerro del 4, se ve más padre, más cerquitas el encendido del árbol, por cierto es el día de sí. hoy sí. de aquí y vamos la... para allá Casi casi de aquí vamos para allá pues Eh, ya este año estaba mirando que el gobierno de Guadalajara y Televisa y Dulces de la Rosa van a hacer un evento aquí en Paseo Alcalde, pero eso va a ser como enlaces, pero la verdad, la verdad, allá en el Cerro del Cuatro se, se siente sí, más, es que más, es más chido, más se ve el frío, los niños... Y está más, más padre ya, la verdad. A las 7 y media, según vi yo. Eh, está programado a las 7.30, pero es que durante el transcurso de la programación de Televisa hacen un programa en especial de encendido del árbol. Y durante el programa ya hice programas para hacer el encendido. Nos tocará saliendo de clase, maestro, voltear ahí al Cerro del Cuatro, a ver si ya lo prendían. Fíjate que hace falta, hace falta que, pues, que la familia de Michelle se mete de patrocinador. <risa> Ay, sí, vamos. Bueno, acá sí falta sí. sí, no, sí, sí. no, no, me refiero al, al sí. festival Sí, o sea, gener, generar este patrocinador ¿No es, no es un primo que se vea algo? Vamos a ver este, a ver si hay la posibilidad de este año Poco a poco gestionaron patrocinadores de, de ese nivel para que sea todavía más menos carga para ustedes, ¿no? menos carga onerosa en ese sentido y pues está padre, pues para, para ellos qué tanto es hacer deducible eso, ¿no? <risa> <risa> El contador habló. Sí, es que yo soy contador, sí, eso, sí, sí. eso. les digo. Pues una vez haga su comercial, maestro. No, no fíjate, pero ahorita hay una frase muy trillada, pero que es muy cierta, que dicen si las cosas que valen la pena fueran tan fáciles, pues cualquiera las haría, ¿no? Y este es un caso. Y aparte que es padre, porque de cierta manera generan una red de contención entre ustedes como... Pues como que se necesita, ¿no? De, de repente tienes un conflicto, un problema y los otros te van a contener. Porque ya son un grupo, son como una familia. Esas son las redes sociales, de, de veras. Sí, sí. Pues, tristemente, pero llegó el momento de, de despedirnos, maestro. Echeverría Fest, al sur de la ciudad, en la calle 22, jueves 4 de diciembre, viernes 5 de diciembre, a partir de las 12 comienza la instalación de puestos de comerciantes, podemos llegar a comer eso de las 2 de la tarde ya sin problemas, de ahí hacemos tiempo viendo qué compramos, viendo... Eh, ¿Va a haber juegos para los niños este año? Estamos si acaso nomás como... Los so pescaditos. Ah, ok. Los... Podemos, ¿podemos, de, de ¿podemos sí, pas, pasear ahí un poquito con los niños y nos, de, nos esperamos, bajamos comida, buscamos un postrecito rico y a partir de las 5 de la tarde comienza el bailongo, a todo lo que da. Para quien no ubique la colonia Echeverría, está al sur de Guadalajara, cerca de las colonias Polanco, 5 de Mayo, Miravalle, sí, Manantial. Pegado al Cerro, la Valentín Gómez Farías, la Francisco Villa, cerca de la Morelos, también, Higuerías, el sí. dean, está céntrica. La Muchísimas, la verdad es que por eso hay tanta gente. Vamos a romper el récord que tuvimos el año pasado, ¿de cuántas personas? ¿De caballo, del baile de caballo dorado. Si ah, se ah, puede, sí. pero aparte de asistentes, ¿cuántos tuvimos el año pasado? No estuvo oficialmente contabilizado, pero... Ay, chicos, no me pero fallen con es que eso. Somos nuevos en eso, todavía no, no nos contabilizan. Y se pasaban demasiado rápido sí, para contarlos. Pero esperemos que esta vez, pues poco a poco, vaya más gente que eso se Esperemos de... que si el año pasado no podíamos caminar entre los pasillos, este año sea más imposible caminar entre los pasillos. No, Yo voy por eso. Es que no vamos a caminar, vamos a bailar. ¡Eh! Ya dijo, ya dijo. Tú eliges, cumbia o banda, lo que tú quieras. De los dos. ¡Ay! Ok, perfecto. Chicos, pues entonces será un placer como cada año. Les agradecemos haber asistido al programa. De verdad, muchísimas gracias. Es un honor. Tenemos entrevistas pendientes. No me digan que no. Ya por separado para que agarren valor. Y pues ahí vamos a estar, ¿sí o no, maestro? ¿Sí? Ahí nos vamos a ver jueves y viernes a reportear un poquito y a invitar más gente. ¿Sale? Gracias y que sea un súper éxito. Claro que sí, este este evento de Echeverría Fest es de vecinos para vecinos. Para vecinos. Así es. Así, excelente. De hecho, creo que sí pusimos en la publicidad eso, ¿no? Como que me acuerdo. Pero bueno, si no, le modificamos. Chico de controles, muchísimas gracias. Nos escuchamos el siguiente martes y. Ay, tenemos otro comentario. Mm, ah, que sí, que, recordé, que, que recordáramos Eso de los cortes gratis, ya, ya dijimos ah, Eso, Cortes de cabello gratis Ea. Ok, pues vámonos entonces y nos escuchamos El siguiente martes, maestro, muchísimas gracias, gracias Vámonos Bailar es soñar con los pies Nos escuchamos la siguiente semana Amfibios Radio